La hora pulenta. Para hacer del mundo un lugar más íden. Nueve minutos para las tres de la tarde en todo el territorio de la República Argentina. Seguimos acá en la hora pulenta. Papá Noel no te trata bien, parece. No, Papá Noel está, está con Fiaca para, para armar los envíos. Eh, Juan. Sí. Leí hoy una noticia, en realidad era un tema que yo venía pensando para charlar Ajá. acá, sí, porque leí que un grupo de diputados españoles, sí. porque allá viste, están bárbaros y no tienen ningún sí. problema, eh, quieren hacer una ley para pedirle a internet, lo como sea que, que, lo que, sea que esto signifique, eh, que haya un, un emoji, el dibujito, el emoticón de los celulares, de la paella. Porque dicen que no puede ser que haya pizza, que haya hamburguesa y que haya sushi... Y no ella Bueno, sí, es verdad no, yo Pero yo venía a ah, ¿no? decir Vamos a hablar de esto Hoy con Juan en el programa Y todo Sí Pero después me di cuenta Que vos tenés un <risa> teléfono Que de 1998 Sí no, es, no, no, no no tiene ni emoji de pizza Ni de sushi Ni de paella Ni de nada El emoticón es artesanal Dos puntitos Dos y pu paréntesis <risa> Sí, lo tengo que armar bien, yo El, el, el emoticón bueno. Ah, no, no vine, Hay una opción que viene armado Viene armado Ah, sí, ya, sí, es, es Es postmoderno, un, es postmoderno lo moderno. Sí Eh, por un lado, eh, yo me enteré de la existencia de los eh, emo cómo se llaman emojis. Los emojis mucho más tarde, cuando de repente empecé a ver esas caras, eh, estábamos bien con los emoticones. Yo pienso que con los emoti hasta los emoticones ¿Vos estábamos bien. Los signos de puntuación combinados para conformar caritas. Claro. Después vino la profesionalización, la, el, el diseño gráfico de esos emoticones y hasta ahí lo toleré. Digamos, dije, no me gustó mucho. Las distintas caritas. Claro, no me gustaba mucho. pero bueno lo toleré Messenger estamos hablando sí Messenger <risa> sí Messenger después me, sí me gustó la vuelta de tuerca que es todas estas cosas que vos por ejemplo pones en Twitter yo no, no no llegué a hacerlo nunca que es todas estas caras formadas con con, con guiones y puntos y que también formando por ejemplo es esa carita que hace así <risa> Que, eh, lo, lo describo por la radio es, es los, los que, abiertos Los abracitos abiertos Como burlándose O, o festejando sí. Ese me gustó Esa vuelta de tuerca ¿No? Porque hay una gran Alguien lo está inventando eso Sí, esos son en realidad emoticones Solo que utilizan caracteres más complejos Sofisticados sí. Son emoticones sofisticados Eso me gusta A favor Y pues el emoji este De repente esas caras enormes Que aparecen en el, en el chat de Facebook Que no entienden Stickers ¿No son stickers? O eso, eso es otra cosa Ah, esos son stickers eso Es otra cosa Es otra cosa Sí Porque qué diferencia entre el emoji? Porque son y... gigantes los stickers. Sí. Y además, no, pero además, pero los qué... stickers son, son un, un dibujo que vos mandás sí. que se mueve o no, lo que fuere. Sí. El emoji lo que tiene es que es, es como si hubiesen areado caracteres, ¿sí? Son como, son universales. Vos lo pones en un coso y lo leen en cualquier otro. ¿Entendés? Ah, sí, sí. O sea, no es un sticker. El sticker es un JPG. Claro. O Mínimo. Un archivo, sí. Un archivo de... es. Un archivo en Java. O, Java. O en Java. Bueno. Y eh, los emojis que es un, es un carácter Es como un carácter con, sí, con Universal Exacto, por eso por eso es que se, hay que pedirle Con nombre japonesa para Los que deciden cuáles son los, emo, los emojis ¿Quiénes Es son? Unicode, que es ah. una empresa Que está es un consorcio conformado por Apple, Google, Microsoft, IBM, ah, Adobe Una o sea, ONU, la, las grandes, la ONU La ONU de los que hacen los que computadoras que hacen... la ONU y las computadoras por eso todos los teléfonos tienen los mismos emojis y todo eso hay algunos que se ven distinto en un lado u en otro pero son más o menos significan lo mismo son, son símbolos mismos? universales bailar eh, reírse no Claro, siempre. claro. ¿Y cuándo, nació, eh, cuándo empezó los emojis? ¿vos Hace sabés? algunos años. O sea, y de pero de en repente... los últimos años se volvieron mucho más populares pues los celulares empezaron a venir con la posibilidad de incluirlos. Ah, en los, ahí fue sí, el, el salto de popularidad. Cuando todo el mundo tuvo sus emojis en el celular. Bueno, mira yo empecé como riendo menos españoles, pero empiezo a entender que algo de razón tienen. Tienen que pedirle a Microsoft y todo eso que, y, que también tengan la paella. ¿Y vos cuál le pedirías? Que, que, que, que, yo... Que... Eh... Porque a mí la paella no me representa. Yo quiero o sea, poner El asado, claro. asado, una el, parrillita, una claro. Sí, sí, sí. Empecemos por ahí. Empecemos por lo básico. Después eh, compartió con compartido con Uruguay el poner que te dan un emoji por país. Por país. Vos pensás que la parrilla está bien como para, sí. Sí, yo creo que sí. Porque la pizza ya es italiana, por más que nosotros Nada, más el... hay emoji de pizza ya. Sí, ya hay. Ya hay. Pero... No, o sea, a ver, si uno pudiera meter en un emoji una milanesa a caballo con papas fritas, no, también la metería, pero, pero como que no entra todo eso en un emoji. No se entiende. No se entiende, pero parrilla se entiende. Sí. Muy bien, Uruguay tendría que. tendría que. Existe, pero no, siempre son objetos, no, no, no personas. Hay caritas genéricas, ¿Sí? pero no, no, no hay ah, personas. Vi, vi como, como que si fueran hay etnias. Como un etnias. niño, un. Claro, un viejito. Hay sí. uno con turbante y bigotes. Claro. Eh, Diferentes Acá tendría que haber. Eh, un rolinga, por ejemplo O la lengüita Stone estaría bueno la lengüita Stone estaría... A ver, si? sí. Las barritas de Black Flag unos emojis, <risas> Una tirada de emojis rockeros estaría sí, sí, bueno Estaría bueno sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un, El bigote de Charlie También, ¿no? por qué no sí. Y en Uruguay tendrían que tener el mate, supongo También eh, En Chile, no sé eh, No se me ocurre ahora uh -huh. un, un, no un emoji sé. chileno langostinos ya hay No. Y tsunami, tsunami también Pinochet no Tsunami sé. también Nos dicen acá nos, nos susurran Pinochet Pinochet Un emoji de Pinochet Un emoji de Pinochet No sé qué puede significar Pero le mandas un emoji Yo, yo a ver Estoy conversando con alguien Y me manda un emoji de Pinochet sí. No sé cómo, cómo tomarlo Yo creo que este es el emoji de Pinochet eh. <risa> <risa> Hay uno Hay uno que es igual Bien. Una cara de los sopranos, por ejemplo ¿no? Un, sop un, un Tony Soprano Es muy específico, es muy específico. sí Habría que ir a cosas más generales claro, es verdad, Los emojis son generales, sí. no son eh, puntuales Claro, exacto son, ah, son, Por eso son, la parrilla va Son universales Claro, claro, o sea, un español ve una parrillita claro Entiende que es sí, una parrilla exacto. No sabe si es argentino o qué, pero claro, sabe que es una parrilla Bueno, bueno, me gusta Me gusta que existan los emojis Me cuentan ¿Te vas a comprar un teléfono nuevo ahora? No, no me voy a comprar un teléfono. Hay toda una campaña para que cambie el celular, yo, yo, yo estoy le bien. le puedo contar a, a la gente bien. que el celular de Juan Manuel debe tener 10 años más o menos, ¿sí? ¿Más o menos? Sí, ¿Sí? Por, no, no sé tanto. 8. No, no, sí. sí. sí, hace, hace poco, o sea, primero, Juan Manuel pierde todo, todo en la vida, menos ese celular, <ríe> que es imposible, no, no se lo olvida jamás, es lo único que no se olvida jamás. Eh, si no ya lo tendría que haber cambiado varias veces. ¿Cuántas veces cambiaste de, de, de, no sé, de, de llaves o de anteojos el tiempo que llevas con este celular? Varias. Varias veces. Bien. Eh, pero por otro lado, hace poco se le rompió, sí. se le hizo pelota, no, no le andaba el teclado. Y uno dice, bueno, Juan. Ya estaba a soltar, ¿sí? Uno le, le dio un abrazo, yo sabía que lo apreciabas. Comprate uno, puedes comprarte uno barato de ahora, no hace falta que tengas no, no, un padre. iPhone y todo. No, no, él lo llevó a arreglar. No, no, no lo llevó a arreglar, compró un repuesto. Compró un repuesto y lo arregló él. Conseguí, sabes quién me pasó la data del repuesto? ¿Quién? Gustavo Sala. Muy bien, o, otro que usa el teléfono de... Gustavo, Gustavo Sala anda con el zapatófono de Maxwell sí. Smart. Sí, no, no hace ese nivel, pero me dijo, mirá, el que, él me pasó el dato porque yo no podía encontrar... Eh, Estaba por comprar un celular, pero no quería comprar. A ver, no es un tema de plata, ya o sea, no, no, no. No, está no. claro que no. No, es, pero es, es un, un tema de que, no no, que no, no. no quiero estar pegado todo el tiempo a internet. Está quiero que, que mi aparato mande mensajes y reciba. Está muy bien. Y puedo hablar, y pero no. Tiene linterna. Está bien. Es, es Saca corchos. Sí. No, encendedor. Casi. Es una navaja suiza en realidad. Pero no, no. Y bueno, por suerte me, me tiró el dato Gustavo Sala una vez, me dijo, no, tenés que ir a Chacarita, a Corrientes y La Croce. Ahí, perdón, sí, Corrientes y la Croce por ahí, Ayeros y Corrientes. Sí. Y bueno, co efectivamente, la cara del tipo cuando fui a preguntarle me miró como una cara diciendo, viste lo que tengo yo, era, un, un, <ríe> era una especie de <ríe> un mini local. Tecnología extraterrestre. <ríe> sí, tecnología extraterrestre. Así que bueno, bueno muy contento. Bien, entonces. Vamos a los emojis. Vamos a los emojis. <ríe> sí. De lo que no hay ningún emoji. Vamos arriba a los emojis. Vamos arriba.